11 de la mañana, 45 minutos. Hoy es 29, tiempo de ir a comer ñoquis, dijo el macrismo que busca la modernización en el Estado. Maru Dieter. Es verdad, viste que los ñoquis es ...hay una costumbre de poner la plata abajo del, del plato... ...justamente... Uh -huh. ...bueno, hay que ver qué encuentran cuando levanten el plato... O ...si sea, abajo del plato de los trabajadores... ...hay tanto dinero con expectativas de incremento, ¿no? Y cuidado porque hierve al toque... ...viste que hervís vos tirás los ñoquis... ...y enseguida pum, me ebullición y ya están listos para comer. Así es, preocupadísimos entonces por la receta para elaborar ñoquis... ...es que esta mañana estuvimos en contacto con Hugo Godoy... ...secretario general de ATE... ...que nos contaba justamente cuáles son los detalles... ...de la movilización que comenzó concentrando a las 11 de la mañana y que estaría marchando al Ministerio de Trabajo. Escuchemos entonces a Hugo Godoy, Secretario General de ATEP. Bueno, básicamente el enorme retroceso salarial que tenemos producto del aumento de, de precios durante el año que se ha exacerbado en los últimos dos meses y, que, eh, y con la devaluación del 40% que... Eh, desvaloriza claramente la capacidad de nuestros salarios. Por esa razón es que estamos solicitando la reapertura de la paritaria y el establecimiento de un bono de 5 mil pesos. Lamentablemente todavía no hemos tenido respuestas de parte del gobierno nacional a este, a este pedido. O mejor dicho, la respuesta ha sido la... Eh, la que en términos generales planteó el Ministro Triaca diciendo que esto se debe discutir en el ámbito de empresarios y sindicalistas, pero en el ámbito estatal el patrón es Macri y no hemos podido reunirnos con él ni hemos recibido una respuesta a nuestros pedidos. La otra eh, urgencia que tenemos los trabajadores estatales para llevar tranquilidad a la familia de nuestros compañeros y compañeras es la garantía de continuidad laboral. Tenemos... ...95.000 trabajadores precarios en el Estado Nacional... ...y 600.000 trabajadores en el ámbito de las provincias y los municipios. 600.000 precarizados en todo el país. Más los 95.000 que solamente corresponden al ámbito estatal nacional. Entonces las preocupaciones son muchas. Por un lado, bueno, el aumento de los precios... ...con el pedido del bono de 5.000 pesos para fin de año... ...la reapertura de las paritarias para el próximo año y esta preocupación centrada básicamente en la estabilidad laboral frente a este volumen de este, masa laboral precarizada en varios ámbitos del Estado Nacional y Provincial también. Cuando hablamos de precarizado estamos hablando de trabajadores inscritos. esto hay que agregarle la gran masa de trabajadores en negro que no están registrados en ningún sindicato, además. Estamos hablando de esas dos eh, variantes, principalmente en lo que tiene que ver con el empleo público. El, el, este tipo de trabajo precarizado se ha generalizado mediante la modalidad de contratos de locación y la figura de monotributista, que ya lo hemos recorrido en varias oportunidades aquí en la Marincoche, ha tenido que ver con la ausencia de muchísimos derechos que implican a una persona contratada bajo los, este, bajo los requisitos de la ley para el empleo público. Estas son entonces las cifras que nos daba hoy Hugo Godoy, secretario general de ATE, que al mismo tiempo se enlazan en una preocupación mayor porque en estos pocos días que lleva el gobierno de Mauricio Macri varios temas se han puesto en cuestionamiento y varios temas han sido cuestionados mediante la vía de decretos uno de ellos, que se viene de alguna manera fogoneando desde que antes que Mauricio Macri se convierta en presidente, tenía que ver con el empleo público, tenía que ver con esta promesa que Macri le hacía a su electorado de revisar las plantas de, de la, la, las contrataciones por plantas estables en el empleo público esto tuvo gran repercusión a nivel mediático, hemos visto tapas como recién hacíamos el chiste de los ñoquis y se está poniendo en una misma bolsa un montón de cosas, porque Que las designaciones hayan sido a dedo que haya habido contrataciones compulsivas de algunos sectores políticos, bueno, eso será algo que habrá que analizar y en todo caso no nos vamos a meter ahí, pero frente a esta gran masa laboral de situación precaria evidentemente hay más trabajadores que van a cumplir todos los días con su trabajo bajo estos requisitos que este, la posibilidad de detectar allí designaciones políticas. Cuando Mauricio Macri asume entonces su gestión encara a lo que se conoce la, como el proyecto de modernización del Estado. Mediante decreto se hacen modificaciones a la ley de ministerios y una de las incorporaciones es el Ministerio de Modernización del Estado Nacional. Ya lo había aprobado en la Ciudad de Buenos Aires y es un ministerio que, como venimos analizando, es transversal, ¿no? Porque puede operar en todos los ministerios buscando qué maneras hay de ponerse fifi para la época. Tal cual. Y una manera de ponerse, en todo caso, fifi para la época es incorporar bajo su órbita lo que antes se conocía como el área de gestión pública. Esto atañe directamente a todos los trabajadores y trabajadoras del, eh, del Estado Nacional y Provincial Y a partir de allí es que se comienzan a bajar directivas a los diferentes eh, ministerios para encarar estas modificaciones que van a llevar a la modernización del Estado. Y hoy ya amanecimos con una nueva novedad, valga la redundancia, en el boletín oficial porque está publicado desde temprano el decreto 254 para la modificación de la administración pública. Pensando en esto y en la modernización del Estado es que le preguntábamos a Hugo Godoy, secretario general de ATE, qué implicancias entonces trae esta modernización del Estado para los trabajadores y las trabajadoras. Lo han expresado en un decreto que ha sido publicado en el día de hoy. Nosotros creemos eh, que estas revisaciones de los procesos concursales y de selección de personal, como eh, dice el decreto, la verdad es que nos parece absolutamente inadecuado, incorrecto, porque implica medidas genéricas que pueden hacer afectar el derecho de justos por pecadores. Eh, en los concursos, primero porque en los concursos ha habido veduría de los, de, los, de los gremios, por lo tanto, en aquellos lugares, en aquellos concursos donde se ha concretado, no digo, no puedan haber otros donde se haya... Eh, evitado la, la participación de los trabajadores, pero en la que hayamos participado los trabajadores, hemos dado garantía de que los mismos eh, sean eh, eh, correctos eh, y, en, y en el marco de lo, de lo establecido. Mm, y que por lo tanto la, los concursos deben ser validados para posibilitar el nombramiento de las trabajadoras y trabajadores al Estado Nacional en condición de planta permanente. La gran mayoría, la absoluta mayoría de los trabajadores que fueron a concurso y que fueron designados eran trabajadores precarios. Maru, ¿qué es la hoja de ruta del empleo público? Bueno, esto es todo un viaje para hacer, este, digamos, una metáfora alusiva. Porque el ministro, el titular de la cartera de modernización, Andrés Ibarra, afirmó entonces que se van a modificar tanto los contratos de los últimos tres años como los últimos concursos realizados. Para esto se bajó a los diferentes ministerios un documento conocido como hoja de ruta del empleo público. Allí hay varios lineamientos que tienen que seguir los, digamos, los referentes, los responsables del sector de recursos humanos de las diferentes carteras. Algunas medidas ya se están poniendo en, en práctica, ya se están haciendo algunas entrevistas personalizadas con cada uno de los trabajadores. Imagínate la cantidad de gente que puede haber por cada ministerio y que se van a tomar el trabajo de hablar con cada uno según el sector y a partir de eso elevar un informe para conocer a los empleados que trabajan allí. Estamos hablando de personas que en el último año hicieron un concurso, que aprobaron exámenes y que ahora se está revisando justamente eso que ya fue aprobado. Estamos hablando, estamos hablando de los concursos y estamos hablando incluso de las incorporaciones que se hicieron en el transcurso de este año, incluso de septiembre a diciembre, contratos que... Todavía están en vilo porque no se sabe qué posibilidad hay de su renovación. Tenemos a los trabajadores del Centro Cultural Kirchner que están realizando abrazos y manifestaciones para pedir la, este, la continuidad de sus fuentes de trabajo. Pero volvamos entonces a esta hoja de ruta del empleo público que tiene dos premisas este, principales. Por un lado, la intención de prorrogar por un año adicional la posibilidad de obtener la estabilidad en, en, mediante evaluaciones de desempeño. ¿Qué significa esto? Que Si vos ganás un concurso y te designan el cargo y haces, este no, digamos te consagrás como titular de ese cargo, tenés un año a prueba. Supuestamente te tienen que hacer evaluaciones, tal como le indica la ley, para demostrar que te mereces esa planta permanente en el Estado. La intención del macrismo es prolongar esto por un año más para extender también las posibilidades de que vos hagas este, estas evaluaciones de desempeño. Todavía no se conoce exactamente en qué van a consistir ni qué manera se van a implementar. Y otra cosa fundamental tiene que ver con la revisión del procedimiento de concursos y de las designaciones. Esta mañana, muy fresquito, el decreto 254 decía que en los últimos tres años se han verificado la realización de un número excepcional de concursos, así como la contratación de personal conforme a diversas modalidades contractuales, circunstancias que por su magnitud ameritan una para la nueva gestión que se inicia, y se tome conocimiento y se pueda proceder a la revisión de estos procesos de selección. Sí, un poquito más abajo, y sé que para ello es necesario un acabado análisis y examen de la forma y necesidad de incorporación de los empleados públicos. Cuando el año, este año, fue este año el paro nacional, ¿te acordás? Uh -huh. Convocado por camioneros. Sí. Bueno, este año hablábamos con este, referentes de ATE desde abajo, que estaban en ese momento cortando Puente de Pueyrredón, sumándose con sus reclamos a este paro nacional convocado por esa parte de la CGT, decíamos y hablábamos un poco de esta situación cuando se negocian las paritarias durante este año el estado pone un techo para la negociación paritaria y entre las promesas que se ponen sobre la mesa tiene que ver con el llamamiento a concurso para ocupar más de 8.000 cargos en la planta permanente del estado estos concursos se llevaron adelante no significa que todos estén terminados ni que todas las personas que hayan concursado hayan tenido su, su designación del cargo con lo cual la vulnerabilidad a la que se enfrentan trabajadores no solamente contratados, sino que están esperando la designación de este cargo, es enorme frente a estas intenciones del macrismo. Esta hoja de ruta, como decíamos, además pre prevé evaluar el impacto de las medidas que se van a llevar adelante a partir de la información que re lograron recabar con el diálogo con los trabajadores. Y hemos sabido también que los trabajadores del Ministerio de Seguridad ya denunciaron persecución ideológica por parte de sus autoridades al ser consultados por su filiación política, sindical e ideológica. Estamos hablando entonces de un trabajo muy fino que se está llevando adelante que tiene que ver con la persecución política y gremial al interior del propio Estado. Enmascarado en una obviedad a la que nadie se puede oponer, porque lo que dice el macrismo es justamente que lo que están haciendo es revisar designaciones compulsivas porque no está bien que gente no idónea para un cargo esté ocupándolo hoy porque el kirchnerismo metió muchos amigos a dedo bajo esa excusa de la obviedad a la que nadie se puede oponer porque no estamos de acuerdo con que haya niokis en el Estado y demás con esa forma se genera por debajo esta modalidad de persecución política que mencionas. Recordemos entonces 95.000 trabajadores en situación de precarización solo en el Estado Nacional y cerca de 600.000 en las provincias La pregunta que le hacíamos esta mañana a Hugo Doy tiene que ver cómo llegamos a este nivel de precarización cómo puede ser que Frente a una gestión que eh, venía asomando y haciendo promesas de meterse un poco con las condiciones y con las modos de contratación y con la posibilidad de que los CIOs que venimos mencionando se hagan cargo de las carteras más importantes en relacionadas con, con, con el gobierno y con el Estado exactamente y con estas intenciones de meter mano en las fuentes de trabajo de cientos de trabajadores, miles de trabajadores en la órbita estatal. ¿Cómo puede ser que se haya llegado a este nivel, a este nivel de precarización? Y esto es lo que nos decía esta mañana Hugo Godoy. Porque el anterior gobierno el de Cristina Fernández de Kirchner no atendió nunca los reclamos que hicimos desde nuestra asociación Trabajadora del Estado. Se privilegió la, la designación de personal precario dando... Eh, un mensaje eh, muy negativo hacia el conjunto de la sociedad porque se alienta que en el sector privado también se nombre personal precario si se lo hace en el Estado eh, generando este Estado que tenemos hoy de cerca de un 40% de precariedad laboral en el mercado laboral y eh, en, en el Estado ha, ha hecho que existan posibilidades de designación en planta permanente y no se hayan utilizado hay 45.000 vacantes, financiadas en el Estado Nacional y que no se han utilizado para nombrar personal. Eh, esto implica una modalidad eh, de, de, de relación laboral que apuesta a, a, al clientelismo y a la subordinación del trabajador. Nosotros queremos terminar con esta situación porque el derecho a la estabilidad laboral es un derecho constitucional lo dijo entonces Hugo Godoy también hay responsabilidad en la gestión anterior porque si bien por un lado se combatía el empleo precario y el empleo en negro no se puso a foco en la situación que estaba atravesando el empleo público a nivel estatal Muchos titulares han dicho el crecimiento exponencial que ha tenido el empleo público en los últimos 12 años y podemos decir que cuando pensamos en empleo público, estamos pensando también en un crecimiento más que de empleo público en precarización laboral. ¿Cómo aprender a leer términos como modernización de la mano de María Eugenia Baldiuter en este informe? Mediodía en la Argentina toda mañana la Marín Coche se despide por el año 2015, se toma un descanso y esperemos que esté aquí con nosotros para despedir la temporada. Cristian Ferrer, sociólogo y ensayista, para charlar sobre sobre la idea de soportar el presente. Chau.